Lo primero de todo, eh, gracias a todos y a todas por venir, este, a, por venir a este encuentro con la memoria histórica, anticapitalista y obrera. En esta ocasión, con la del post y tal franquismo. Encuentro organizado por la coordinadora anarquista de Murcia y también por la Gracias. En este encuentro tenemos aquí a Yarmar Ruyán, que nos presentará la tercera parte de sus memorias. Si en la primera parte nos habla de su juventud en Toulouse, de cómo empezó a agujer conciencia política, y en la segunda parte nos habla de su paso por Barcelona y de su militancia en el MEN, Movimiento Médico de la Liberación, del mejor compañero de Salvador Puchantí, que como todos sabían, murió a Garrotillón. En la tercera parte, nos habló de su regreso a Toulouse y de su militancia en los Gari. Los grupos de fondo emocional internacionalista actuaron por toda Europa, en solidaridad con los presos mil para más apoyo y también para sacarnos de, de las prisiones. Durante esta etapa, fue cuando fue por, por primera vez, en un tiempo muy, muy breve, unos dos años más o menos, ¿no? Exacto. Después en 1979, se creó en Francia, para continuar la lucha anticapitalista, el Fenderecte. Y en, 1960, en 1987, la célula de la que hay formada pues, y fue cuando no digamos, cadena perpétua, con el asesinato de un confidente, de la policía, por el asesinato del general Romero que era un general que eh, parecía que se dedicaba también a traficar armas, ...con bueno, asesinato al director general de la Renault... ...Dolver Nases... ...en un momento en que... esta empresa decidió... ...hacer un despego masivo a trabajadores... ...pues Acción Directa... ...y solidaridad con los trabajadores... ...pues hizo esta acción... ...eh... ...ahora va a volver... ...después de 7 años y medio de la prisión... ...se encuentra en libertad condicional... ...con la prohibición de poder salir de Frankfurt y hasta incluso puede empezar 38 departamentos. Una vez para que hoy, para que pueda estar aquí explicándonos estas vivencias y sus esperanzas dentro de las luchas autónomas anticapitalistas, es que no pueda hablar de su militancia en este último grupo. Por tanto, veamos que no se le haga... Pre preguntas relacionadas con acción directa pues no las va a responder eh, 27 años de prisión le han dado mucho tiempo para con, bueno, convertirse en lo que es ahora un buen escritor tiene más de 20 libros publicados de solamente cinco están en castellano son las tres partes de su memoria que me muere a uno, que y me 3 ahora después tiene puedo Pérez que es un libro que le en su momento Papitas de que y otro las mañanas donde explica desde el corazón que son para él las cárceles y su yo había en ellas también cabe destacar cada uno se encuentra haciendo su pelito en el cine está trabajando con el actor Sergi López. Eso también está bien decirlo, ¿no? Hombre. Y bueno, a ver. Por aquí, sí. Para hablar de la época de los gueros, contamos también de nuevo, porque esta es ya segunda vez ya que viene marzo Morza, con la presencia de Chema Garfil aquí, a este hombre hace dos años ya estuve con los pájaros conjuntamente con otro compañero Microdirac hablamos de sus experiencias de los grupos autónomos y hoy conjuntamente con el compañero Janmar pues nos hablará de los garros y a ver, pretendemos que te encuentres sea didáctico o sea que ya ahora empezaron a hablar del de libro y, y hablando de sus y le podéis interrumpir todas las veces que queráis para hacerle preguntas y para ir resolviendo las dudas que vayan saliendo la cuestión pues eso es claro, ameno e interesante y ahora así le dejo la palabra con Marc Um, gracias de haber venido a escucharme, a escuchar mi uh, castellano muy malo, pero vamos a intentarlo de comunicar el más tranquilamente posible. Uh, voy a presentar un poco lo, los libros, pero los libros hablan de una época y... No son ni memorias, son, he tenido a, a presentar esos recuerdos eh, como los recuerdos de una generación y en particular de un grupo que estaba en Toulouse Toulouse a la época es para radio nacional de los farajistas, igual que Daesh actualmente es decir, la patria de los terroristas, de, de los ro, ro, ro, rojos de, de los grupos de, de, del, del maquis, de, del grupo de acción y, y todo eso eh, he tenido de suerte en mi vida militante. Es decir, cuando tenía 16 años, encontré totalmente por casualidad la insurrección de 1968 en mi colegio. Yo tenía sí, casi menos, menos de 16 años. yo no era, no era politi politizado como el Papa por las uh, guerras de liberación como Agenia, Vietnam y solamente bastante superfic superfic superficialmente uh, yo tocaba en un grup de rock Como, ...como muchos de ustedes puede ser... ...y la Dua eh, fue a, a mi primera manifestación... ...que fue un mutin terrible... ...con barricadas y cóctel molotov... ...y he tenido la suerte decir de, de ver... En algún día como la sociedad se cambiaba en forma insurreccional y con una huelga obrera de que había uh, tomada casi todas las empresas francesas y entonces la revolución no era un sueño así, hubo uh, una, unas conclusiones de lecturas de libros teóricos era delante de mis ojos es por eso pienso que he tenido en mi vida una una visión clara que en cada época se puede producir la misma, es decir una insurrección la segunda suerte que he tenido eh, este encuentro ...con la revolución en, el, en la ciudad de Toulouse... ...donde había los compañeros... ...de los grupos de acción de la FRAI... ...donde había todos los, los organismos... De, de, ...de la oposición antifranquista... ...desde la guerra... ...y después de los maquis... ...porque el estado mayor de los maquis... ...era en Toulouse... ...esencialmente y toda, todas la, las prácticas antifranquista que estaban allá es decir, yo encontré la revolución de 68 que fue usted pero he encontrado en mi vida cotidiana compañeros y compañeras que habían participado en una, una revolución so, social radical y eso hablar de revolución con gente que había participado directamente son un, una experiencia una educación y una transmisión de la memoria muy fuerte en Tunís encontré Compañero de los grupos de acción de la FAI, como Pedro Mateo principalmente que había matado a Eduardo Dato en 1920 que era el primer ministro de la dictadura y encontré compañeros de los grupos de acción que había como como colegas Doruti, Ascaso y, y García Oliver el conocido eh, general de, de las milicias anarquistas y, y, y otros de las milicias eh, comunistas Y conocí compañeros de, de los maquis, de la resistencia a Francia, de los maquis, como Marcelino Mazana, que fue el último gran eh, de las partidas a Cataluña, partidas anarquistas en Cataluña, principal, principalmente en el Valles. Entonces fue una, una, una transmisión de la memoria eh, intensiva, ¿no? Eh, perquè la memòria no és una cosa que se poden només encontrar en els llibres. Se necessita un intercambi, una práctica de, de Melkei generacional. Y, eh, la memòria és una zona de combate i el reflejo de la, de la lucha de la lucha de clase a un momento es cierto que si se ha olvidan mucho cosas y hay gente y principalmente la burguesa que intenta a cada momento de hacernos olvidar lo que es posible porque lo que ha pasado el filósofo francés eh, Sartre dice que Eh, una cosa que se ha pasado pues, puede volver a pasar Vamos, cuando, cuando no se se lo que ha pasado es imposible de prepararse y de, de hacer una práctica que prepara el acontecimiento es decir se piensa que Toda la noche puede ser así como os conocemos ahora. Pero no es falso. La lucha puede tener otra orientación a un momento preciso, un momento histórico. Bueno. Bueno, sí. El primer volumen del libro habla del momento preciso que se pasa entre la piedra, que se, se controla la policía, al momento de las armas, que no es una cosa evidente, pero para nosotros fue un momento muy evidente, natural. Es decir, desde los meses que en los meses siguientes de mayo 68 hemos empezado a encontrar armas y esconder fusiones en nuestras casas y cosas así. Porque en todo el movimiento era muy claro que las armas son necesarias a un momento del proceso revolucionario. Entonces, eh, tener armas es ya prepararse a encontrar el momento de estar viviendo Eh, no solamente preparado concientizado porque la, la arma eh, da una conciencia de su engagement de su compromiso revolucionario bueno, me pierdo un poco sí. eh, explica como nuestro grupo los grupos de de, de, chavales, de, de jóvenes del de, de instituto que se habían movilizado en 68 han tomado el compromiso de las armas. Son los viejos, es decir, los viejos de la FAE que se han dedicado a eh, darle una, una educación y... Y la preparación y los contactos necesarios para empezar a luchar los compañeros anarquistas que había Toulouse eran en contra del secretariado de la, CGT, de la CNT que era en una época muy floja eh, y basada sobre solamente una perpetuación de, de, de la bandera eh y mamá, organización de viejos vain, juventud y compañera no a del sindicato, pero de base que hacen un red de, de a todas les luchas que se desa gana a al interior. No sé si en Murcia se conoce la palabra la palabra interior. Hay época, época del franquismo se decía exterior por uh, los países, los otros países interior para la el Estado español. Entonces esos grupos han dado, por ejemplo, las, armas, las primeras armas a, a la organización Aitea, los vascos, es decir, que son anarquistas que han armado primero a Aitea. Uh, justo después de mayo 68, hay, había un, un hecho muy importante que ha tomado el nombre del proceso de Burgos que con las armas de los anarquistas de los vascos han matado a un comisario uh, en Irunía uh, uh, Milton Manzanas que era un torturador muy conocido y que había torturado una, un cierto nombre de, de, de compañero y esos vascos fueron condenados a muerto o mortos, eh, seis de, de ellos, y han pasado una noche de solidaridad en toda Europa, y los viejos anarquista de Toulouse, eh, con sus contactos, nos enviaron a Escarerina, para dar un apoyo concreto, de práctica, eh, a los vascos. Es decir, que hacíamos enlaces, eh, viajes para llevaron cosas al interior y hasta, hasta ponernos un arma al cinturón en este asunto del proceso de Burgos eh, encontré a un joven catalán que se llamaba Oriol Solís Ungrenes que estaba en su cabeza y ya tenía la idea de apoyar concretaament en les xxes autònomes del, del obrero a, en Barcelona. I entonces ho eh, fou com i ese primer grup se llamó Comando 1000. Comando 1000, com el cartel que està allà, me com el número 1000, sin, sin eh, apelación precisa. Y, y entonces, con este grupo que era esencialmente marxista, mar, pero marxista heterodoxa, marxista consejista, marxista eh, de, de lucha práctica y autónoma, eh, nos encontramos en, en Barcelona a luchar, eh, primero de ayudar a la autonomía, de l'usobrano en lucha con máquinas de imprimir eh, y, y otros materiales, con propagandas que, porque a la época si, si ahora se puede encontrar eh, de mesa de libros mesas de octavías a la época era muy difícil de, de, de encontrar un solo libro político de izquierda y entonces hemos, eh, hemos transportado mucho biblioteca mucho para mis compañera en barcelona en, eh, en los, las fábricas a de, de, de la ciudad eh, al momento para financiar la, nuestra práctica y para poner las noches con dinero hemos empezado en la gran tradición de los maquis a atracar bancos y, y bueno, lo hemos hecho y, uh, hay que decir también porque ...chama era de un otro grupo de, de joven chava, de joven a la universidad que se llamaba los estudiantes libertarios pero a la época no había que allí organización anarquista en la ciudad de barcelona hay que imaginar que la palabra anarquista hacía miedo a, a mucha gente que era ligado principalmente a la historia de los maquis y, y, a, la, y, a, la, y a la guerra. Bueno, fue una historia, bueno, la historia del mil fue una historia bastante emocionante, porque hemos perdido muchos compañeros en, en esta lucha cierto, su oficial cierto, no me declaraba, Porque fue una lucha muy dura. pero muy alegre también, ¿no? Bueno, no, fue, un... no fue tan no, cuando la no, no gente del Maki hablaban de lucha, hablaban siempre siempre hablaban con alegría de estar en el monte con un fusil, luchando contra la dictadura. Y nosotros, luchando contra la dictadura y, y, y ya, contra un sistema capitalista totalmente mortífero, nos encontramos, nosotros hemos encontrado también la alegría de luchar. Eh, a pesar de esas perdidas, como la de Salvador Pucci o de Oriol Solés Sol, su granieze otros el camino nos llegó a un combate decisivo el, a septiembre al mes de septiembre de 73 en Barcelona un último tiroteo con la brigada antimil de la brigada político social y salvador po quedó y, y preso los dos a poder salir de la, del encuentro dos del grupo de los jóvenes que hemos que, que he contado de, de tuulo y el saludo para por la montaña ya hemos preparado la, la lucha siguiente que es decir perseguir el combate y salvarlo y salvarlos y inmediatamente se ha se impuesta la idea de tomar un rehen y puede ser dos rehenes entonces hemos trabajado a crear una coordinadora porque el mil era casi todos a, en la cárcel hemos trabajado a con nuestros contactos a encontrar grupos personas exiliados o franceses o italianos u otros que se pudieran dedicar con nosotros a esa a esas tajera, tajeras es decir organizar la lucha para salvar la, los compañeros que eran condenados a muerte y sacarlos de, de la cárcel entonces hemos pensado he empezado un poco rápidamente, pero no tanto rápidamente que eso, porque la justicia de, del franquismo funcionaba por un proceso eh, sumarísimo que se... Si cuatro meses cinco, menos tres meses después de los arrestos la, la, la pena de, de muerte era ya eh, dado eh, por Salvador y no fuimos después de una caída nos fuimos imposibles de raptar algo, uh, un, un hombre bastante importante para parar el proceso de ejecución de Salvador Vemos finalmente, porque en esta coordinadora ya había un panel bastante grande de tipo de, de, de grupo, como decía, por ejemplo, había lo que quedaba de, de defensa interior, que era la coordinadora de todos los movimientos libertarios es, españoles, eh, ...que era encabezado... ...por uh, Octavio alberola ...y había también... ...Lucio Octubia... Uh, ...Luis Andrés Edo... ...compañero... De, de, de, ...del grupo... ...primeros de mayo... ...y había también... ...un grupo francés que no habían jamás... ...hecho un, un solo golpe... Uh, ...dado un golpe... ...de dicha armada y había mil, entonces los que habían podido salir de, de España y los jóvenes de, de de París, como Chema, que era refugiado en París. ¿Tú puedes explicar que alguna cosa ahora? Bueno, sí. Sí. si quieres... Bueno, bueno, pues también antes de empezar a hablar, pues gracias por estar aquí, esa casa ocupada está, tiene buena energía, es bueno estar en casas ocupadas, en la gira que hemos hecho pues había algunos que alquilan, pero hombre siempre es mejor, y, y en Castellón alquilan a mil y pico, y en Barcelona también, hay, hay muchas ocupadas y algunos que alquilan. Y entonces, no está bien las casas que hay buena energía y, y bueno, y es un de ir creando, creando y creando autonomía y creando creando historia. Pues nada yo como yo le acompaño, lo importante es que vayáis pensando preguntas para para que haya dinamismo y, y, y si hay sobre sus libros que aquí se trata de, de, de tiene mérito porque de esta época él ha escrito, es buen escritor, además dicen, yo no entiendo mucho de la literatura pero los que entienden dicen que es un muy buen escritor entonces, bueno, él ha escrito sobre sobre esta época que es una época silenciada una época que no no se habla, o sea, normalmente todo lo, lo que es eh, la revolución española o lo que es los maquis o lo que es la, las luchas que, que llevamos Unos pocos, como eso de, de, del mil, el mil sí que se ha hablado porque ha habido muertos, pero bueno, lo que es el Gari, que duró un año, es el año ese, ahí aquí está el libro, es, el contexto es ese, el año 1974, y ejecutan... a uh, a Pujantí, no ejecutan, agarrotan perdón, agarrotan a, a Pugentic, es el mismo año que salta el Carrero Blanco un, un, unos meses antes o sea que puede haber consecuencia y es un año que también está un gobierno que decían ellos o que, que, que se presentara hizo un programa super liberal que querían abrirse ya a Europa y había la, los amos del mundo que decían esos de Bill Delbert que ahora dicen que el, el PP tiene que dejar plaza los socialistas, eso estaba en, en el periódico, esos que, que ponen y quitan presidentes y tal, y que mueven fichas, ahora estamos viendo un poco eso de, de, de Ciudadanos, Podemos y tal, y, y liberalizar un poco o sea, ya han hecho la, la, el trabajo sucio, ahora tal, bueno, esos pues decían que tenía que haber transición en, en España una transición controlada con el, con el rey y, y, y que había dos posiciones una era de, de, de eliminar limpiar Todo que era el franquismo y la que se impuso es de mantener el franquismo la, la, los jueces las, las tal, tal, tal los jueces, los, los policías, la policía secreta todo lo que tenía armado el franquismo tenerlo todo, solo que dejaban votar ahí y ya tenían las votaciones más o menos controladas como la tienen ahora con dineros de Alemania o de de la silla vía, vía los los sindicatos socialdemócratas de alemanes del dinero de, de, de, de los países árabes, tal, tal, eso ahora ya está explicado por historiador y solo lo recuerdo para el contexto o sea, era un contexto de que de que tenía que haber una transición y, y bueno, y nosotros aquí lo que hacemos es, bueno yo ahora aquí hablo yo de, de cómo me metí un poco así eh, sí que nosotros somos, somos como él dice del, del 68 pues también en Barcelona eh, nos influenció mucho los que contestábamos el, el mayo 68 era un, una época contracultural o sea, estábamos dentro del de movimiento contracultural de, de como él dice, de, de música rock pues, pues también estábamos muy influenciados por, por todo ese movimiento hippie de, de, de, de estar contra contra el trabajo contra contra contra la familia contra las instituciones un poco contra todo y, y, y de ser eh, la vida de otra manera vivir la vida de otra manera y eh, bueno, este es el contexto ¿eh? y, y ahí en barcelona como él dice sí que es verdad que anarquistas éramos pocos y había una mezcla que todavía existe ahora había la, los que en filosofía que eran más hippies eh, que ahora hay un gran poeta enrique sas que le han dado un premio este estaba con nosotros había había había un Uno de los que estaban enlazados con, con el anarquismo con la cnt que nos traían nos traían toda la propaganda de, de, de, de francia y habían unos de rojo y negro también así pero bueno éramos 10 o 12 eh, no más éramos 10 o 12 estudiantes que lo que veníamos muchos del, del marxismo de, de, de rebotados que queríamos ir a, a Pues a, a, a la acción directa y, y a no esperar condiciones objetivas y, y a ir a, a por la revolución y... y habíamos leído algunos libros de sobre anarquismo y entonces sí que nos interesaba decían, bueno, eso es lo que yo siento y, y la revolución esa que hubo, que estaba silenciada, sí que nos impregnó bueno, vale, pues esto es el, el camino, eso me llevó al exilio y ahí ya, no, no. contactamos o ellos contactaron con nosotros porque montamos un comité de, de solidaridad para apoyo a los presos del mul y estuvimos haciendo toda una campaña con con los diferentes instituciones que habían en, en París, en el exilio de todos los, de todas las ópticas políticas, de todos pero nos daban largas nos daban largas, no querían saber nada de ellos, porque decían que solo habían hecho atracos, que no sabían si eran políticos, entonces había todo recopilar dosis para para diciendo que no, que eran políticos y buscando eh, apoyos en instituciones, que eso fue muy complicado entonces bueno, ese comité hicimos ya un trabajo de agitación de de, de, de, de, de, de, de, de enviar uh, propaganda de, de contactar con periodistas con, con, con gente importante en, en Francia, hasta, hasta con Sartre y tal, tal, tal, todo, todo lo importante y, y bueno ahí conectamos conectamos y fue un, un, un una buena cosa fue una buena cosa pero bueno yo eh, fue una buena cosa porque sí porque ellos eh, claro eh, estaban bien preparados a nivel de, de, de logística de, de, de, de, de armas de esto y del otro y, y bueno fue una, una, una conexión eso lo, el gary lo que como ha explicado ya no lo voy a volver a explicar era mm, dar golpes presionar al, al gobierno gobierno español que es, que era liberal, que tenía un programa superliberal, presionarlo para para, para que no ejecutara los otros condenados a muerte. Entonces, eh, pues eh, se hizo de de lo... sí. sí sí bueno, después de un poco de, de reposo eh, bueno, ya sigo a la época eh, el gobierno franquista era casi aislado en Europa y no ayudaron simplemente los americanos como lo hacen ahora con muchas dictaduras y los, los burgueses de Europa porque a este momento preciso, como siempre en momentos históricos, aún hay una acumulación de hecho que hace que la situación puede cambiar muy rápidamente. Es decir, primero Franco eh, ya es enfermo. En el, en el verano de... En, el verano de, de 74 deja por la primera vez el poder al rey al, al príncipe a la época como le llamamos a Juan Carlos y la barguería tiene un, la, la burguesía europea tiene el modo principal que lo que pasa a, a españa es decir una vaga de lucha obrera autóónomo de movimiento que empieza a, a, a desarrollarse eh, después de la muerte la muerte de, de puchantic var una situación de tipa portuguesa, es decir que se encienda totalmente la situación i entonces van accelerando el proceso de preparación de la transición, es decir, eh, llevarlos una parte del franquismo a discutir con los socialistas, los comunistas i eh, en certa part d'Europa de y principalmente en Brussel. ...porque muchos antifranquistas se han, han roto el movimiento que era general para... ...es una de, una de, de las cosas de la razón que el mal fue abandonado por una parte del movimiento antifranquista de la época, porque nosotros nos refusimos totalmente eh, todos los compromisos con la dictadura y con las burguesas de Europa para hacer una transición un poco democrática. y eh, Nos, nos echaron de, de, los, de la sede de, de esas organizaciones entradas, por ejemplo, al secretario intercontinental de la CNT. Hasta la CNT nos, echa, nos han echado a la calle. Ah, que olvidar, no, no, no se puede olvidar cosas así. Es decir, para ellos, que eran los eh, burocratas que habían tomado la... la la organización, después de la caída de los maquis, no aceptaba ninguna forma de acción, Entonces aparte octavillas. Y en esos años, la noche fue muy dura, lo que se llama la política del búnker, no era la política de los últimos franquistas que resistaban uh, a Madrid, era una política totalmente uh, fusional con la, la burguesía uh, alemana y francesa porque se preparaba de una forma concreta, es decir, la violència de la policia en contra dels obreros com en Vitoria en 76 i en altres manifestacions eh, a la qual la policia han disparado eh, no és una política de alguns franquistes, és una política de demòcrates para a una acceptació d'un poc de, de liberació que s'ha dado en 76-77. Bueno, nosotros, los, los Garí, hemos empezado a, a dar golpe a, a todo lo que puede, puede ser una representación del gobierno franquista en Europa. Eh, consumados, bancos, compañías airdianos y con una presión cada vez más fuerte porque muchos grupos nos han, nos han eh, seguido en este camino los ranke los vendican si ganó ¿no? la marcha peso que los los los de el franquismo ha negociado con nosotros la uh, nada fuego, si, si se puede decir así. Es decir que que han cambiado ciertas cosas para salvar un poco de oxígeno en en el año 75. Bueno, no, no sé si, si, si alguien de vosotros conoce esa historia si ha habido un de ya de esa historia Perú a un momento que porque es muy silencioso eh, silenciado a un momento su historia era eh, hacían la una no sé cómo se dice la, la portada de, de los periodicos eh fue, fue un camelo de noche eh, preciso porque se si había toma de la Eh, el compromiso conjunto esos grupos de diferencias diferentes de violencia hasta marxista como decía hasta anarquistas franceses que son bastante diferentes de los que estaban uh, al anterior y, y de la vieja época nos habían dado un um, un tiempo para hacer nostres cosass. No toda desarrollar una organización de mit armada pero obtener ciertos puntosmente el, el Garí ha uh, obtenido de la dictatura que, que se aplica los presos políticos los, los mismos uh, aplicación de penas que a las uh, sociales, es decir, poder salir a dos textos de, de pena. Esa es eh, esa la vida. Los prinquistos habían eh eh, eh pedido al momento y prohibido al momento del primer uh, estado de excepción pienso que en 69 uh, después de muchas horas habían decidido que los presos políticos deberían hacer la pena hasta el final al final de 74 el gobierno uh, franquista ha aceptado de restabilizar la aplicación de pelo normal para los presos políticos eh, y en este momento han salido más de 200 presos esencialmente presos de la época de la resistencia de los años 60 y, y hace mucho compañero de los Maki y el en, enlace del Maki han salido los que habían, que habían escapado a la muerte Entonces, hemos decidido de, de acabar con el, nuestra historia en los garis. Todavía, uh, uh, si no hemos podido salir, hacer salir todos los presos del mil, porque, bueno, aparte dos uh, que habían pequeñas penas, uh, hemos podido no sé si se si puede decir salvar dos compañeros de la pena de muerte La eh, asunto de la liberación de, de los presos de, de, de dos terços de la pena fue un, un, un tal éxito para nosotros que podían dar la oportunidad del seso de del fuego Bueno, yo, yo no le veo tanto éxito en el Gari, o en todo caso voy a decir el lado el lado que me parece mmm, peor el, uh, primero había en el, en el con el alberola con el de las cnt o defensa interior había un, un infiltrado, o sea que venía a la, a la coordinación con un tal Martínez que era un infiltrado o sea que imaginaos en la coordinación donde había varios grupos anarquistas, básicamente anarquistas la, la coordinación del Gari pues ya había un infiltrado, o sea que eso es hay que aprender hay que aprender de los errores y si alguno se le ocurre hacer algo, pues cuidado con las, cosas, con, con las organizaciones Eh, ya organizadas o teníamos organizados no al desde desde y tener en cuenta eh, que nosotros lo diseñamos más o menos cuidado con los de la SLT pero sí que, que se quería la, la esa esa coordinación con ellos porque tenían experiencia y si según no dice Jean-Marc y la tenían pero que bueno que, que, que era era la, la era un grupo muy infiltrado porque ya habíamos estado en la CNT en, en, en, en París y ya había habido problema y se oían historias y, y siempre estaba el tema ese muy candente bueno, ese es el, el, el primer fallo que es pues cuando se raptó al, al, al banquero, pues ya lo tenían controlado eso el otro el otro fallo que esto no lo he dicho pero lo digo aquí ya que estamos terminando la, la gira es que había poca preparación poca preparación yo me acuerdo me acuerdo en parís cuando cuando dieron la noticia de, de que habían matado a, a puchanillo yo tengo poca a diferencia de tengo un poco memoria, pero sí que por ejemplo el día, por ejemplo, 11 de septiembre, cuando volaron las torres sé, sé lo que hice, con quien estaba y dónde estaba y todo eso y igualmente ese el día ese de, de, de Puyantí, pues estaba en la universidad ahí, aquí había el sombrero y había todo de gente, estábamos enrabiados, rabiosos eh, que queríamos hacer cosas y, y bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer? y, y estábamos con ganas de hacer lo que sea con ganas de hacer lo que sea entonces yo digo, joder, el problema es que aquí no hay un, un che llegar alguien que organice, que sepa que, que hay una preparación aquí los, los que estaban preparados eran dos o tres unos cuantos quedan ellos pero bueno los otros ellos podían haber ayudado a, a, a preparar a formar y, y, y, y eso eso tomaado muchos porros y no no, no no estaban no estaban en lo que tenían que estar y eso es una crítica que sé que ha hecho mil cosas que se lo merece hombre, y también es un resistente resistente en en el, cuando estaba en libertad y resistente en la prisión, porque aguantar 25 años eso tiene mérito eso no lo hace cualquiera. Pero uno si sí quiere un faro ese es que, que bueno, pues no es a preparación y cuando no hay eso, pero había un montón de gente, había un montón de gente que quería que y que queríamos, yo también me meto, que queríamos hacer lo que sea. Claro, y eso Eso, eso crea un, un, un poco, un, un, un, después uno va como al que va que, que, que, que si uno cae yo caí en prisión pues pues bueno luego lo dejas porque si no hay un, un, un bueno tampoco lo dejé porque después seguí con los cheques que era más fácil era más tranquilo pero ya con darse con ellos era un peligro era era un peligro eh, de, de, de, de, de, de, de, de años de prisión que no estaba yo para para asumir eso entonces, eh, bueno, ese es el problema que yo veo en ese momento que sí que se podían haber hecho y lo que hizo el Dari es todo bien porque no se había actuado nunca en Francia o en el exterior él actuaba dentro y le daba golpes muy al, al franquismo eh, todas las organizaciones de, del exilio tenían como no meterse en las cosas de, de, de, de la política de francia y nosotros sí que nos metíamos en manifestaciones en cualquier cosa o en, en protestas en, en, en lo que sea como si estuviéramos que no como si estuviéramos en barcelona o en cualquier otro y esos ataques ataques a consulados a bancos a, a iberia a eso a lo otro no mmm, Sí que tuvo mucha repercusión en los medios franceses y el, y el sobre todo el secuestro de, de que la gente se o sea desde de criminalizarnos a nosotros criminalizaban al, a, al franquismo y los periodistas pues pues daban caña, hombre, que cómo se puede permitir que todavía siga el franquismo en pie y tal y tal y tal o sea, es, eran momentos de reflexión y, y la gente lo veía más o menos bien claro que siempre algunos medios pues distorsionan y... y, y, y que me estoy alargando les dejo bueno que tenéis alguna alguna opinión alguna alguna a ver por aquí ya... no digo preguntas que pueden ser reflexiones o desacuerdos o o, o que veáis de otra manera la transición ¿no? bueno eh, quiero decir que si había pasado que tres años en Barcelona eh, cotidianamente eh, luchando, yo tenía la época de, la, de los Garry 22 años es decir eh, como cuadro político era, era bastante eh, joven pero Sí, porque eh, esos seis años de lucha casi ininterrumpido he acumulado ciertos, eh, una experimentación real. Eh, he podido transmitir a, a la generación eh, siguiente de militanto y que, que han venido y después a otros y hasta grupos como los grupos autónomos después en los años 77 he podido transmitir nuestros eh, tesoro porque es un tesoro la experiencia y práctica eh, pero Eh, al final del año 74 yo cayó eh, entonces volví a en Barcelona solamente dos años después al momento del indulto del rey y no, es una vieja discus discusión bueno la, los jueces francés me han dejado salir al momento del indulto del de, de rey en nuestra cabeza a la, la cárcel, hemos decidido de hacer algo como tanto un punto final de nuestra historia en el franquismo es decir al momento de la transición a matar a, al primer al ex primer ministro s navarro lo conté en este libro las es desea Daba un golpe al franquisme un momento al qual se transformava eh, en el qual se transformava. Però como siempre, si intentamos eh, eh, abrir lasper a otros i eh, eh, querer estar un ungó gran fuerte i con apoyo de organizaciones oficiales, quedamos en la trampa, de infiltrados que están viviendo en, en esas organizaciones. Y por la segunda vez, eh, compañeros de la CNT nos han dado a la policía. Es decir, compañeros no, porque eran de infiltrado que había la dirección de la CNT, porque en la época era un poco... Un poco confuso eh, lo, lo sabéis con el personaje de, de, de, de, de, del falso la eh, no de, del secretario de la cnt que era un falso ah, marco bueno que había muchos Eso. muchas Marcos. cosas muchas cosas que eran poca clara y entonces decidí y lo que conté en al final de este libro de ir a Italia a luchar contra, uh, con las organizaciones de lucha armada que estaban luchando allá de forma masiva y insurreccional y bueno la, mi protagonismo a Cataluña y en el Estado Español se acabó ya a este momento bueno entonces, venga, aquí, animaos a ver, ¿quién es el primero? no, si, sí, si... Sí. Bueno, el primer tanto de raptar a alguien, un tio, dos tio, precisamente, un jefe de la falange de Barcelona y un banquero en París, había caído compañero. En el, en el rapto por la, la culpa del chivato ese eh, había caído mucha gente eh, gente hasta en Inglaterra hasta uh, en diferentes países y eh, des este momento hemos negociado con el Estado francés la liberación de, de estos compañeros. Caeran ah, algunos otros en asunto en, en atentados y eh, no sé si podemos hablar de una relación de fuerza con el Estado, pero eh, ellos habían ciertas eh, no, no como miedo no no es miedo Tenía, querían que la historia se queda controlada porque ya había mucha media que hablaban de la situación española y, y, y, y años eh, quería que la transición se hacía más más discreto posible la preparación de la, entonces y eh, por los jóvenes de de, de ahora que las años de carcel caen d'una una forma muy dura A la época, por ejemplo, un compañero que cayó con la, una parte del dinero del rescate del, del banquero ha hecho 8 meses de prisión. Es decir, qué relación de fuerza tu puede haber Porque hay compañeros, por ejemplo, en la escalería, que han tomado 14 años para quemar un bus. Hay compañeros que han tomado 6 años por quemar simplemente con un cóctel molotov una, un cajero de banco. Y a la época, nuestra, uh, esas discusiones uh, han ayudado a sacar casi todos los presos de los guerrilleros, porque hemos querido eh, quedado solamente, solamente cuatro y, y rápidamente tres durante dos años y finalmente salimos el, eh, el asunto de, de no es una negociación como hacen las negociaciones ellos secretas y todo eso ellos conocían precisamente nuestras eh, reivindicación. y con la solidaritat d’una de parte del movimiento hemos obtenido esas satisfacciones. y entonces, claro, nos sentíamos en un momento, tras el fracaso de, de ir a Toulouse, contactar con los, con los compañeros franceses, fue mucho más interesante contactar con viejetes, con viejetes que habían estado en la región extranjera y que tenían sus furos propios y todas las que contactar realmente con una organización como CNT. Realmente luego, en el paso de los años, vimos que CNT estaba en una situación horrible, porque su lucha más o menos armada había hecho antes, apoyando a los grupos de los matris y todo esto, ¿no? o sea, Tep, todo. y luego los, los instrumentalizó y los recudió al sí. mismo Masana, ¿no? o sea que... Entonces claro, eso era una etapa anterior, pero en esa época ellos no querían saber nada de lucha armada en España, y realmente los jóvenes de aquella generación lo que sí queríamos era realmente luchar. Con nosotros no fuimos capaces de contactar. Torpeza, ¿no? Lo dimos a cuatro días, aprendimos a pasar las fronteras a pie por Pirineos, aprendimos muchas cosas, aprendimos a ponernos a salvo y sobre todo aprendimos a resistir en la más absoluta glambestinidad. Una glambestinidad obsesiva. Porque en la primera mitad llegaban dos hijos de puta de ciclones, y, te, y te soltaban una graza. Es la realidad de Madrid, o sea, la realidad de la lucha de los barrios obreros, o sea, era terrible. Luego además, no nos olvidemos que, que el obrero, la clase obrera en esa época, estaba muy adormilado, estaban muy adormilados sí, y muy fagotizados por, por el franquismo y realmente entre los padres que estaban callados colocándose en la boca la gente que estaba domada allá cuando había salido de la cárcel machacada realmente los que queríamos oponer lucha éramos adolescentes claro que nosotros en, en Madrid te sin cara así, ¿no? pero no llegábamos a más esa es la realidad de esa lucha ¿no? una lucha muy dura eh, muy muy completamente vamos, fuera de Fuera de medios, ¿no? porque realmente ni disponíamos de, de armas, ni se disponía de nada para hacer frente a las canariadas que nos iban a haciendo. Entonces la única defensa era, la mejor defensa era, no tratar con organizaciones, con organizaciones, partidos políticos, sino que no van a soltar la actividad, con confiar en el compañero que tienes al lado como, como una herramienta y como algo a cuidar y a valorar. Eso era el modo permanecer en Madrid en aquellos años hasta el 76. ¿no? Que más o menos luego ya eh, hay una variable que nos ha barajado aquí y que realmente nosotros teníamos muy presente, que la lucha de los americanos como un enemigo terrible y como apoyo y posicionamiento de los fascismos ¿no? de la Constitución, que era un plan trazado a estas instancias, y realmente eh, nos odiábamos a muerte. ¿no? O sea, en aquella época recuerdo, que tanto odio a los americanos, que recuerdo, por ejemplo, el asentado con pues, la base de T Milby, o sea, que, que realmente se tira un par de cosas bien con los o sea, que, que, que teníamos capacidad, o tenía la gente de esa generación a ser, no llegaba más allá de, de mirar con tantos La gente iba a las manifestaciones con una, barria, con una barra de hierro, un bachete y tres o cuatro cosas. Y eso era realmente la, la lucha Madrid. Y pistola, que yo recuerdo en aquella época, pues a lo mejor circulaba de mano en mano, que es el barrio. Y eran para autodefensa. Autodefensa, de que no nos olvidemos que en Madrid que estaba la extrema derecha más terrible del país, con gente que lo venía con, los, con Rey, con toda esta gentuza en el nueva, toda esta gentuza era, era terrible, ¿no? Y que se dedicaba, después de las manifestaciones, la de los 1 de mayo, a ir las calles, napaleando a los compañeros que estaban caídos, a quitar la orientación de la ministra de la Policía, que la Policía era de tenía ¿no? Ir a la DGS, ya sabemos cómo no la faltaban, el niño y su licito, ¿no? O sea, era muy eficaz. Entonces, la gente muchas veces no cantaba lo que no sabía la mejor manera de, de no cantar, de no hablar, será que conocieras a tus compañeros. Si no sabían los nombres, eso era. Lo mismo. Pero cierto. Que cada una de las ciudades de la siguiente porque esto era relacionado y, y luego también no, tuvieron no. el, el Reclexo por el que la, la estructura gente. la, estructura, ¿Se de, se de, la de... estructura de la estructura era muy, muy O que solo se quedara en Cataluña, es fundamental. No, no. la estructura nacional muy muy en las clandestinidades, muy de ramos, y bueno, y era como se iba funcionando, en Madrid, en la calle Libertad, se juntaba CNT, pero realmente en la, la CNT exterior había mucha desorganización. Nosotros, por ejemplo, traíamos propaganda de CNT que no nos quejaba a través de los compañeros de CNT de Madrid, y además tampoco confiábamos en ellos. O sea simplemente por, por una cuestión de la posibilidad. O sea, un sindicato no es una, puede ser una herramienta de lucha para muchas cosas, pero no es una herramienta de lucha, eh, de autodefensa y de acción directa. La acción directa con las armas en la mano, refiero, que no había armas. recuerda además que en aquellos años hubo contactos falidos con esta que que intentó instrumentalizar, al mismo que hubo contacto directo con Alfranc, en aquella época, era, era la, época, la época, y bueno, realmente que tenía otra estructura, era esta, el no tenía, tenía Tenía, además, que se había infiltrado muy en la curva, Alfranc. En Entonces, claro, era, era un riesgo, ¿no? De hecho, de hecho, tuvimos que ocultar en esa época a compañeros de esa organización y pasarlos a Francia. O sea, cuando realmente hubieran caído. ¿no? Y lo hicimos, lo hicimos cuatro jóvenes y locos éramos estudiantes que estábamos haciendo una huelga de enseñanza, de secundaria, y nos llevábamos claras de secciones cuando íbamos a las, a las empresas a repetir propaganda que mandaban a gente, obreros, a nos apoyar. Eso yo, Y teníamos que salir de teníamos... <coughs> no. bueno, aquí. ¿Qué hubo? ¿Volía hablar? ¿Alguien quería hablar ahí? ¿eh? Bueno, pero después sí, contesta, sí. contesta, contesta Vale, bueno, si queréis Hay, hay, hay cable, ¿eh? si queréis eh, el, el micro Porque yo oía, yo soy un poco sordo Me oía mal, un poco mal Pero bueno, hay, hay Entre otras cosas soy sordo Sí el trabajo de la policía es es, es infiltrarse y controlar lo, la, la gente que se mueve y que está haciendo algo el controlar a la, el exilio hombre, es que es bastante fácil y, y lo tenían bien porque ahí podía llegar cualquiera de cualquier lado y, y, y, y bueno, y entrar en, en, en la CNT, inscribirse y, y estar allí a ver quién llega quién no llega, tal, eso, eso es un trabajo y Y, y lo sabíamos, que allí era un foco ir allí de, de, de, de que estaba vigilado, estaba controlado. Eso lo, lo sabíamos. Otra cosa es que aquí hemos hablado de dos infiltrados. Uno ya en la transición, la CNT, ya en la transición cuando se movía la, la CNT aquí, en los primeros años de la transición. Y otra cosa es en el exilio. Lo exilio sabíamos que el, el, el, lo tanto frente libertario que estaban divididas la c como, como sigue siempre como siempre van hasta el frente libertario y la red dees los otros la cnt entonces eran eran sitios controlados Bueno, eso es como ahora nos tienen que controlar aquí, también, es que es una cosa que se tiene que saber. Van más o menos siguiendo la, la, la gira de, de, del llamar, eso, lo que controlan, tienen que controlar. Aquí, a ver quién viene, lo pueden hacer de mi manera, o alguien está aquí, o alguien con, con, con, con un con un móvil, o, o, o con lo que sea, o con, los, o con los, ahora pueden saber, ahora tienen sistema para saber lo, los números de los móviles que están aquí, si les de interés o sea que lo tienen todo muy fácil Entonces, ese control hay, hay que saberlo como tú dices si se hacen acciones sean las que sean no tiene que ser lucha armada ¿vale? puede ser preparar un, un, unos cotes unos piquetes unas pintadas un, un de esos saber unos contactos tal eh, cualquier cosa que, que pase de la legalidad Pues, pues no se puede hacer en, en centros comunitarios donde donde o, o, o, o organizaciones o ateneos o lo, o lo que sea. Eso es algo que hay que aprender y eso se va aprendiendo. Bueno. Tony. Eh, a, ver, no, no, no, a lo fuerte a lo fuerte. Sí, sí. sí, sí. Eh, eh, eh Primero dar las gracias, ¿no? por a Laura y David Silva Toledo por estar dando gente que luchó en cosas que nosotros leímos de hace mucho tiempo y nos identificábamos políticamente con lo que se hacía. ¿no? Decir, yo sigo pensando que autonomía puede ser válida. ¿no? Entonces pensar en eso te obliga a estar constantemente pensando en eso. ¿no? Hablar con vosotros es un lujo para, para ver qué vida se desarrolla detrás de un hombre, ¿no? de muchos nombres, incluso a veces de una marca, de una película, que es totalmente perfilizada, ¿no? Como en El Salvador, por ejemplo. ¿no? Eso, eso para mí es muy importante porque las formas de relacionarse son básicas para construir algo entonces quería preguntaros ¿no? estamos hablando de algo objetivo ¿no? que hay anarquista comunista, incluso en tu libro mencionas chortistas, maoístas ¿no? hora ¿no? gente leyendo un montón de libros un montón de tiempo que te explican cómo tiene que funcionar el mundo pero el mundo funciona como funciona Y a veces funciona como funciona tu barrio, como funciona tu ciudad. Y vosotros tuviste unas condiciones políticas que nosotros no tenemos, son diferentes. Ni mejores ni peores, son diferentes. Más duras las vuestras, evidentemente. Si fuese más dura. Entonces, quería preguntar. Dentro de esas condiciones objetivas, de una idea, ¿no? Vosotros construís, tu historia de Omar habla de eso, o construir políticamente en lo que pasa en vuestro barrio. Con 16 años llega más de los 68 a partir de ahí van sucediendo cosas, y no Uno se politiza y va actuando con respecto a eso, pero lo hace con gente, con lo cual hay relaciones interpersonales. ¿no? Esas relaciones interpersonales, lo subjetivo, cómo funcionó en, vuestro, en, vuestro, en vuestra situación, en un momento en el que tenéis compañeros muertos, vosotros habéis sucedido cárcel, en cualquier momento podéis morir, porque tenéis cualquier percance, tenéis familia, tenéis amigos, tenéis hermanos, tenéis padres, ¿no? Es decir, ¿cómo para vosotros se suponía, se enredaba, se unía, ¿no? ¿Cómo se, se unía todo eso para poder salir cada día sabiendo que luego quizá tenía que avanzar 25 millones de casos, como 27 millones de casos, como, como sería? Esa era la primera, luego tengo más, ¿no? bueno, yo tomo el micro porque hablo muy suave la, el principio de los grupos como tú entre en la lucha es, es, es habitualmente con los compañeros de, de la fábrica o la compañeros compañero del colegio es lo, muy, lo más natural um, y sobre todo en los tiempos de clandestinidad total porque ya, ya había gente en, en Barcelona que quería tomar contacto con nosotros, pero era imposible de hacer la conexión. Y lo que si pasa al interior de un grupo de armado es una un ambiente fusional. Yo, yo hablé de la alegría, bueno, pasemos la, la alegría. Es una relación fusional porque uh, tú debes tener en cuenta la seguridad de los que son contigo y ellos deben tener la seguridad para ti. Entonces se crea un, un montón de, de eh, enlace que nos ocupa todo el día. Somos eh, un, un grupo que de solidaridad total la solidaridad total en, en el hecho también que cuando sale de tu, de tu apartamento en la mañana no sé si tú volverás la, la, la noche si en el día tú serás matado o emprisonado por, por años y hay alguien contigo uno dos y entonces en la calle, como en el apartamento, al momento de la cita, debemos hacer el cuidado de los otros, siempre, y hacer esa solidaridad total. y Y luchar contra un sistema que es totalmente dictatorial, como el franquismo, un mortífero, como la, la dominación real y total de, del capitalismo, eh, te da una, un momento de, de oxígeno. no Luchar es este momento de oxígeno. Es decir, tú cuando tú no tienes nada que perder en la lucha se abren caminos, ¿no? una alegría del, de los caminos porque eh, nuestra vida la, en la sociedad como ahora es muchos con, con compromisos un clandestino no tiene ningún compromiso salvo de salvaguardar sal sal sal sal los compañeros y eh, continuar a luchar és sí, difícil de hablar-lo i perquè eh, no, no, en de, de, no intento de fer apologia de la lucha armada en ú moment eh, però los que la relación entre compañeros y compañeras en estos momentos son muy diferentes que lo que, que conocemos ahora eh, cuando digo que no quiero uh, hacer apología es puede ser que estamos escuchando con... no quiero, no quiero absolutamente pero <risa> la, la, la necesidad de las armas es eh, en un momento es eh, no sepa obligatoria es imprescindible no la insurrección armada un momento será nuestro eh, cotidiano bueno yo, yo voy a improvisar un poco sobre esa cuestión yo puedo decir yo he sido mal militante poco militante yo cuando cuando Eh, estaba cabreado con lo de Puigantizzi o en momentos en, en el franquismo también entonces eso tenía que ver si mm, a, me gustaba mucho ir a los piquetes con cóteles y todo eso en Barcelona cuando las cosas de amores me iban mal entonces me desarrollaban me desahogaba y, y, y ya. Cuando la cosa iba bien ya era menos militante. Ya, ya, era, ya era menos militante. Igual me pasaba en Francia, ¿eh? igual lo mismo. Cuando la cosa me va bien, ahí en la universidad, con el teatro, todo eso, otro, bien, la... y, y todo bien, ya casi me olvidaba de, de esos militantes, que esos sí eran auténticos. Entonces la, la, las relaciones que dices tú en, en, en, yo la he encontrado más que en, en la vida militante que es que es como dice que había machismo en el mil y militar eh, sí que la, no, no tanto las relaciones personal y era más de hombres también pero bueno también uh, de, depende no depende a veces sí que me encontraba bien cuando Sí, cuando estar acompañado ta, también va bien bueno es que no sé tampoco no tengo mucha memoria pero un poco el recuerdo es es, es ese pero pero bueno si prestado es, también hay otra cosa cuando tú ya decides a los 20 años que, de, que no íbamos a trabajar papá pa, así as salvaría o para estado ya te cambió la vida ya te c entonces robas por aquí haces por ahí vives en comuna vives aquís vives... ya ya ya cambia todo cambia todo y entonces nos cambió eso eso nos cambió y ya las relaciones que te encuentras son diferentes son ya marginales ya no es no es lo no, no, no es lo mismo y entonces sí que pues en algunos momentos pues mmm, Claro, siempre estábamos de alguna manera con grupos autónomos, en, en, en el que estaba en París, pues hicimos unos intentos, intentamos también secuestrar a, a un tipo, un, un literato, no sé quién era, ya ni se vivió de él, pero estaba casado con un, una millonaria de Pirelli, Pirelli. De Pirelli ¿no? De Y, y así lo hicimos todo, muy, muy nada así, eh, pero no, no lo conseguimos hacer, salimos el piso, fuimos ahí, ya teníamos una casita, teníamos un, unas armas que no las dio unos resistentes, es importante eso lo que explicaba la transmisión de las armas, de dónde venimos, nosotros nos venían de, uno, bueno, aparte de ellos, de un, un, un abuelo de uno de esos franceses de, de la resistencia. Y entonces ahí empezamos a hacer uh, cositas, pero bueno, tampoco éramos... Mm, no. Bueno, terminaron presos, bueno, todos terminamos bastante mal. Y entonces uh, hay los que siguieron y yo me fui para Latinoamérica. Bueno, tú tienes muchas preguntas. ¿Alguna más? Si no, Toni. Yo, a ver, más que la pregunta era una reflexión, ¿no? Habrá de momento político, ver, bueno, yo creo que en su bien En 68, pancartas como Bajo los adoquines está la playa Que para entenderla tenías es que estudiar antes, ¿no? Yo un Bajo las adoquines está la playa En las últimas manifestaciones, a partir de 2011, en España, se habla de un nuevo ciclo político ¿no? Un nuevo ciclo político que entusiasmó a mucha gente en el, que, en el que se hicieron asambleas, ¿no? Esa asamblea al final, durante un tiempo, pues fueron poco eficaces, digámoslo así, y fueron viéndose a su cuarteles de invierno he ido degenerando con estos políticos que ya sabemos, ¿no? Pero esa pancartas, ¿eh? el año 2011 yo recuerdo una que decía «Queremos vivir como nuestros padres». Es decir, cuando vosotros teníais sueño y teníais ilusiones, nosotros teníamos sueños regresivos, ¿no? Es decir, devolver a lo que se era. ¿No? Es decir, cuando en el año 68 se quería romper con algo, con el no trabajo, con esa represión, cuando había una historia, un hilo, lo que a nosotros se nos cuenta en el 2011 empieza diciendo no queremos vivir como se vivía antes. O sea, que, perdón, queremos vivir como se vivía antes. No queremos perder lo que tenemos. Es una parte. Otra parte hablaba de no queremos, no somos mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero no somos mercancías, es menos expresiva. En el punto de vista que queremos vivir como nosotros Esa gran parte que queremos ver como nuestros padres, en realidad, se organiza de una forma diferente a un movimiento revolucionario clásico y que se vaya a armar. Entonces, desde mi punto de vista, la gente que tenemos más conciencia libertaria, ¿no? que queremos unir también el comunismo, con esa idea de, de romper un poco lo que lo que es el Estado y el capital, que son los dos grandes bloques, punto de vista yo creo que estamos perdiendo, en un momento estamos de derrota. Una derrota en la que nos lleva, nos lleva a una, a, una, a, una, a un mar en el que nos estamos difuminando de una forma que yo no entiendo bien. no Muchas veces pienso, ¿será bueno será malo el ejemplo de Modemos, por ejemplo? ¿Será bueno o será malo si estas cosas que está están pasando? Pero creo que arranca de que los sueños que había no eran sueños sino pesadillas del año 2011 y lo que se reclamaba no era sino que más Estado, más represión o volver a tener el control de algo que nunca controlamos, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, también para que diga el problema. Bueno, aquí te den cuenta la ley represiva, o sea, la ley ciudadanista y demás... Es que no te permite expresarte absolutamente nada. Cualquier cosa es apología. Ya, pero Cualquier es que resulta de que esta gente porque era esta esquina de noche, no te castes. No crees bien, ¿no? Ahora, pues decir, eh, no sé, eh, sí. eh, qué bien en, en el Facebook, qué bien en qué ha pasado no sé qué, o el, el rey es un cabrón, te mete 15 años de expresarte. Y va así, ¿eh? Que bueno, que eso también hay que considerar. Sí, claro pero cómo se, cómo se desarticula quitar eso, ¿no? Ese, ese, ese miedo, pero no sé, ese miedo sube a la represión, ¿no? El la cárcel como el mar infinito cuando se podía, vosotros podíais verlo como algo que podía pasar sí. eso por un lado con el tema de, de no perder lo poco que se tiene perder lo poco que se tiene y además lo poco que se tiene tiene que ver con todo lo contrario de lo que queremos tener, es decir ¿no? tener una casa, tener un coche o tener un trabajo que no te echen Eso, eso realmente nos salta y ¿no? no queremos que nos ponga una multa de 3.000 euros porque a ver cómo pagamos eso, no queremos que, con excepciones, ¿eh? evidentemente lo estoy generalizando, está todo perdido. Hay cosas que aquí no se van a hablar, tal, ¿eh? pero o sea, que son dos momentos diferentes, de, de una ruptura, de lo que hablar, de rupturas diferentes y de formas de romper diferentes. ¿eh? como lo ahora pienso que ha habido 20 años es difícil de hablar del micro cuando tú, tú no hablas el micro es una jerarquía hier, hierarquía, hierarquía sonido, de sonido eh, eh, paso que más pasado por 25 años de, de rota total política eh, económica y eh, el movimiento empieza de nuevo, pero de nuevo eh, sin, sin la contestación. ¿no? Es una idea siempre que la contestación, la, el, el pensamiento crítico no es tan fuerte que, que el nombre de persona en la calle. Es decir, eh, hay mucha gente en la calle Como tú lo dices, para vivir como nuestro padre, uh, en nuestro caso, hemos salido de casa uh, a los 15 años, por no vivir con como, como nuestros padres, porque de no trabajar, y de no cambiar la vida inmediatamente en la contestación de cada asunto de la vida cotidiana. Es decir, el pensamiento crítico no es la aplicación de dogma ni de, de grande teoría, es una lucha inmediata, cotidiana, y, y es por eso que me parece que hablamos muchos de política y, eh, en esta época, y poco de práctica de ruptura, de decir, se puede romper ahora la... Con eficacidad con el sistema no, es decir que no significa únicamente eh, de, eh, decir eh, yo no trabajo y vivo de los eh, mínimos socios y, y todo eso hay que también romper con los monopolios que difusen el sistema y por ejemplo el monopolio de la violencia es uno de los monopolios del sistema y no sé, tu parles de Podemos, a mi Podemos puede ser el, eh, puede el peor, es decir, una forma que la democracia funciona sobre, la democracia autoritaria funciona sobre dos pies, es decir, una oposición y una institución, puede ser que van a mejorar la gestión del capital, y hay una tercera posibilidad también hay que no, no dar la golpe a esos eh, sin que han jugado eh, es posible que bloquean el sistema nos dan las posibilidades a nosotros de toma, tomar un protagonismo más grande y hay cosas así que eso es táctica eso es táctica y... No sé, dentro de la cárcel no hemos seguido bastante bien la evolución del movimiento de la base, porque era difícil, el, como iba la censura, de entender los textos que liamos y de por qué uh, no se puede hacer políticos con, solamente con el NET con el UTEXT porque hay una necesidad no, no solamente de práctica real, vivienda cotidiana y de hay que, que hablar y, y ir en proceso de transgresión de los pequeños grupos también porque la, la vida cuando encontré el movimiento uh, después de 25 años de cartel me encontré en su forma para mí muy sectaria un sectarismo que no había visto antes de cosas que, que me bueno, que me pone un problema, he perquè aquí he visto dos coses que mon, m'on... Bueno, he vist que hi liberar els presos anarquistes. Bueno, jo, quan vam anar a la carcel, és com, abans, els comunistes dixien que liberar els presos comunistes, els anarquistes, els d'enfutem. I ahora, los anarquistes pasan por la misma etapa, es decir, llevan los presos anarquistas, los comunistes nos Enfutem o los vascos nos de Enfutem, pero es el mismo problema, los presos de los vascos son vuestros presos también. Hay que el movimiento revolucionario en su desarrollo debe pasar por salir los presos de la cárcel los presos políticos en, en prioridad. Y después poner por qué no hemos hablado eh, ahora, eh, yo yo pudiera hablar porque dentro de poco en este ehm en este casa ocupada va a haber una, una jornada de sobre la cárcel yo puedo un poco hablar de la cárcel un poco No me gusta me pero un poco. y los presos políticos en la cárcel yo he vivido con, con presos de ETA todo toda mi detenció, he vivido con un anarquista, con un comunista, y, y, y formamos una comunidad. Y esa comunidad es el reflejo de la lucha, del afrontamiento afuera. Y, y no, no me siente de decir solamente los anarquistas van a salir. Bueno, imposible. Pues sí. Eh, bueno es por decir pues, porque son palabras eh, sin decir hay que salir los presos políticos no uh, es concernante de todos si empezamos a excluir va a ser un, un endurecimiento del sectarismo ¿no? de, de la división del movimiento y de la pacificación del movimiento Sí, también puedes añadir los presos comunes para liberar todos los presos, los, porque muchos son carne de cañón que están ahí eh, años y años y años, y, y bueno, que eso es una cosa que hicimos en un tiempo ahí con, con la copia del CAP en Francia, el, el Comité de Acción de, de Presos, que, que, que ahí hubo una simbiosis entre entre nosotros y, y, y, y los comunes, y, y bueno, unos, ellos aprendíamos de ellos, ellos se concienciaban de alguna manera, hubo una, una, una buena historia. El, pa, para responderte eh, yo pienso como como llamar, estamos en una derrota bastante grande o sea que nos están eh, el, nos hacen creer que no hay lucha de clases que eso ha, es una cosa de, de la historia del pasado de tal y, y hay lucha de clases, lo que pasa que están ganando como decía el bufete ese, el, el multimillonario el segundo hace tiempo que era el segundo multimillonario y si estamos ganando Por por, por por goleada o por no sé qué hay lucha él mismo lo dijo, la lucha de clase o sea nos hacen creer que no y entonces ahora aquí están dominando estamos perdiendo todos los derechos que la sociedad del bienestar había conseguido todo lo que habían conseguido la, la, la gente organizada pero bueno ahora ya ni hay sindicatos ni hay ni hay, hay derecho ni hay nada así que les da la gana, o sea que lo tenemos muy mal, muy mal, y, y en ese caso la, la resistencia es de, de, de, de mínima, sí que parece que, que la situación nos están pisando tanto que, que puede que, que surja algo, y esperemos, llamar es muy optimista, ojalá tenga razón y, y, y haya algo, ojalá, ojalá. El, el, el caso ese yo creo que, que lo, lo, lo de Podemos yo soy alérgico a Podemos por, por bastante bastante porque lo, lo, los veo como tan falsos una cosa una creación mediática financiada por, por las teles y financiada por por el país que son los mmm, que dirigen el, el, el, el, los amos digámoslo son los siervos de los amos los que dirigen y están tan financiados por, por esta gente y, y que nos están dando un, un, una transición como como la que nos dieron hace 30 años con, con el felipe gonzález y Y, y a diferencia de Felipe González, es, esos de Iglesia sin tener el poder ya están cambiando y tergiversando y, y, y acomodándose cada vez más a la derecha o sea, que, que, que no sé yo mmm, es, es estrategia de ellos, de que han montado los ciudadanos, para los que saben que no van a votar PP, pues que monten que voten a, a ciudadanos, y los que no van a votar el PSOE, porque que hay mucha gente perjudicada y enrabiada con el PSOE, pues votan a, a Podemos y creen que eso puede cambiar bueno, yo no... de hecho la mayoría de los cargos de, de, de los cargos de Podemos son funcionarios son profesores universitarios son son gente de la clase media y muchos hijos de socialistas y de grandes cargos o sea que, que la mayoría, ¿eh? pero la mayoría yo he visto al menos en, en la de Madrid, en la Generales que la, la miré toda pues, pues el 98 el 98 Eran eran, eran eran funcionarios o pues de ese estilo clase mía o sea, que trabajador, si hay uno o dos, pues nada la hora, ¿no? Sí, muy sí, bien quería, quería hacer una aportación de lo que estás haciendo sobre Podemos no, no, te pues, eh, gritaré un poco más, ¿no? Sí. Eh, el análisis de Podemos es un análisis pañino porque la red un sentimiento revolucionario o anticapitalista amado a venir de partidos políticos. Va a venir del pueblo directamente, mm. desde la base y de una manera horizontal, vendrá sí o no vendrá. El capitalismo está muy bien montado y realmente el neoliberalismo más, hace que los individuos se sientan impotentes hacia una sociedad tan terrible como esta y, no, y no pasa nada. Resulta que el análisis de, que has hecho de Podemos es muy concreto, porque realmente que ganó las elecciones aquí en Murcia, el número uno de Podemos, por así decirlo, es un antiguo liberado que no tengo nada contra él, aparte de toda la historia de, de la mentira de un sindicalismo fallido, que es lo que es, ¿no? Todos los liberados son unos parásitos sociales, para mí. Entonces, este señor ha liberado un sindicato profesional de enseñanza, que no viene al caso de inventar el nombre del sindicato. El caso es que su análisis es que un obrero gana 2.000 euros. Y un obrero no gana 2.000 euros en este país ni en este momento. Hay obreros que ganan 400 euros, que eso no da ni para sucio gente que está ganando un salario mínimo de 645, años, 645 euros, que es algo ridículo y que realmente no cubre las necesidades de nada. Realmente estamos en una sociedad fallida. O sea, los consumidores, puesto que la clase oligárquica nos ha impedido cobrar a los obreros un salario dignos, ha desaparecido realmente la clase media del país. Salvo, claro, los cuantos profesores y privilegiados que hablan de tarifas de 2.000 euros para arriba. El resto, la gran mayoría de la población, que se puede ver por estadística, gana una mierda. Y, a, y al no tener salarios, los convierten en consumidores fallidos. Este sistema capitalista está tocado por ellos mismos, que no están sabiendo cuidar su propio sistema, que es el consumo el bienestar socialdemócrata que ha venido abajo y todas estas cosas entonces realmente ahora estamos resistiendo a una trampa, una segunda transacción que nos quieren volver a vender un sistema fallido que es la socialdemocracia y la socialdemocracia no es ni más ni menos que realmente el relevo de los neoliberales estamos en un círculo vicioso por eso mi postura siempre resiste resistir es utilizar el más común de los sentidos me lo una compañera que es la resistencia la resistencia en este momento es no doblegarse ni al voto ni a las azullades que nos están vendiendo hay que resistir con dignidad ellos quieren eso, ¿qué quieren? ¿tu voto? ¿por qué se lo das? es lo que quieren, tu voto y tu salario y además mmm, con subidas de IVA añadidas con situaciones degenerativas en plan social permanentemente y que realmente gane quien gane en las próximas elecciones el Fondo Monetario Internacional va a decir paga, paga masiva menos pensiones, menos salarios y el Banco de España como ya se ha doblegado por ejemplo hoy dirá lo mismo y no importa el actor que esté ahí Ellos harán lo que Felipe González, muy claro. Se apañarán ellos, pero no nos apañarán a nosotros. No hay esperanza con esta fe. O sea, qué odio profundo a toda esta gente. Y además está pasando algo muy terrible, ¿no? Hay una inmensa juventud que está totalmente confundida y alienada. Alienada, con paseos para arriba, paseos para abajo, tomemos la calle, bajemos de la calle, subamos a la giralda, pero realmente la clave social que es la resistencia no se está teniendo, y el objetivo por donde viene esto nos están vendiendo miseria. Y hay una generación de tontos que la están comprando, y es que son tontos. Estos jóvenes que no tienen futuro, que no tienen salario, no tienen nada, se están comprando humo, humo. Así no vamos a ningún lado. Pero bueno, lo, los críos, los jóvenes, los padres, todos, a mí me duele mucho lo de los, críos, los jóvenes, pero ¿estamos todos igual que aquí? ¿Suscríbete? No estamos todos igual, eso no es cierto. Bueno, a ver. Pues, a, aquí sigue habiendo dominio revolucionario, la realidad revolucionaria, la revolucionaria. La no estamos todos igual. Dejame que termine, que haber. Hay situaciones o, muy diferentes de Viera, después, ¿sí que deviera, pero que fíjate termino de expresarme en decir que esto Me refiero a que la resistencia, quiere nuestro ordenador, tal, quiere mensajeros, pero mire me que vivir no? entonces la gente trabaja por lo que puede, si puede trabajar por 1000, en vez de por 400, también es lógico, ¿no? que la gente no se puede vivir, también una cosa, pero no de te digo Pero te doy entonces la mi mi curso, o sea, mi, mi, mi preocupación y mi problema es el siguiente. Estamos viendo a la gente que no, no ha conocido nada acerca de la presión mediática y la escuela eh, aniquiladora de mentes que que, que, que que sean distintos, que sean rebeldes, que sean cuando no tienen ningún ejemplo de rebeldía ni tienen ninguna posibilidad de de, de, de con ningún lado, va ¿no? lo más rebelde que animal Entonces un punto, ¿no? que, que, que, que, que pretendamos que los jóvenes hagan cosas que nosotros no hacemos, porque bueno, Perdona, no habrás hecho tú. Que yo no he hecho, sí. No todo me pongo cosa personal, claro. No? No, no, no, pero dejen así. Es que cada uno. Hemos hecho, porque hay un señor como de pie y parece que se le ve bien. <ríe> Perdona que no te estoy diciendo que tú no has hecho, ni has hecho. Y digo, no, yo allí, me consta que hablo por Yo tengo 50 años, aunque parezca que tenga más. Una cosa así, ya, ya maluja. Está, está. Bueno, pues mira, después ya que me estoy haciendo la cosa completa. Bueno, a lo que iba, que no estoy yo hablando de ti como también, de los adultos en general, adultos en general de mi hijo, yo voy de mí como adulta, no te sientas a morir. Y ahora, voy a, a ver si consigo terminar, porque ya os he leído un poco. La cuestión era... Que, que, bueno, pedimos a otro que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer sí, y, que ¿y ahora mismo, el no votar, yo no voto. Bueno, Entonces, pues mira, he votado, he pues votado el mundo de, de, de, de Monclerier, que como no ha votado, yo no Yo te voto. Porque de todas maneras, el que vote o no vote, le da lo mismo. Sí, en, en, sí, bueno, ¿No es Sí, bueno, joder, a lo un poco. no vale, porque pues, bueno, vale, pues, mira, es mi, de mi de opinión, para ver, es, que es un mentico. como mi opinión, vale, si puedo votar, no tengo nada. Entonces, yo pienso que le importa poco. Hombre, me jode un poco y tal, pero en Estados Unidos vota el 30% de la gente, el, cuando ya vota mucho, que está la cosa caliente, y ahí va, sigue, sigue, y lo mismo. Entonces, bueno, es una cosa que podemos hacer, no hacer, para... para, para, para no, no sé, darle un... un poco el sistema. Pero, realmente, no es una resistencia que vaya a cambiar las cosas de, de, de, de mañana ni de, ni de hoy para, para estos diseños, pienso yo. El tema de más allá de eso, el estar resistiendo, el, bueno, el de mantener un discurso, el, el, el seguir leyendo libros y estar en estos espacios, es verdad que ya son, ya son pasos, ¿no? Pero como que para lo dramático del momento en el que estamos, pues como que no, pues me falta, a mí personalmente, me falta mm, mucho, ¿no? Porque realmente lo que sí yo eh, me pongo yo delante ¿no? porque yo no dispor por aludio si ¿sí, no lo queréis el tema es que hablamos mucho de revolución con la cerveza en la mano y el poro en la otra ¿no? y ahora porque lo fumo porque está tomado con la fatal, pero vamos fumaría si pudiera ¿sí? ¿no? no fumo no, por, por, por mis pulmones no porque no por otra cosa ¿no? entonces como que al final son los actos cotidianos de cada día ¿no? los que, los que se puede demostrar más allá de venir a estas reuniones que me encantan ¿no? Y, y este espacio, que yo agradezco un montón, a los currando, porque vamos, a mí es como un, un, una brisa de aire fresco y de, y de alegría decir, ah, que es una estupendo, pero tampoco estoy a colaborar, como me gustaría, ¿no? Entonces, la, bueno, termino, que, que al final me, me pierdo, y que la cuestión era que en este momento y tal como está la cosa, la vivencia es, es una emoción todo es un negocio, pero la verdad es que ya, o sea, ya, no ya no es un negocio, el ocio es un negocio, eh, la educación es un negocio, todo es un negocio. ¿Cómo podemos hacer que realmente un agujerillo que sea pequeño, alguna pequeña grieta, y que la, los jóvenes y, la, y, y, y los adultos que, que, que, que todavía tengo, no vemos mucho la televisión ¿no? y, de, y nos hemos desconectado de, de la matriz, cómo podemos hacer, ¿no? Porque también de verdad que hay mucha gente intentando hacer cosas distintas, ¿no? Yo qué sé, pues, eh, un grupo de consumo, yo qué sé, que son cosas muy light, digamos, ¿no? Frente a la estrategia de hacer que vosotros habéis, habéis llevado adelante, pero que para mí ahora mismo son lo único que se puede hacer. O sea, yo qué sé, no comprarte el puto iPod ese de los cojones, o, no sé, yo lo sé, lo pregunto porque de verdad que yo, a mí me preocupa, me preocupa bien de mis hijos y el, el resto de los chavales, que no tengo que ser mis hijos para los que me ¿no? Para que me diga que me preocupa nuestro futuro como sociedad. Entonces, aprovechando que estamos aquí que hay gente que, que había estado en, en muchas anteriores y cómo esto ha derivado, no sé, que, qué pequeñas cosas o qué no sé, germen hay que se puedan apoyar, o como ve cómo creéis, ¿no? yo mmm, lo que quería decir desde el principio era, pues por ejemplo, estamos intentando hacer la movilidad social y no hay cojones de que social no hay para y las que hayáis aquí os y las robáis. Y perdonad no que lo diga así, pero es que eh, es me duele. <risa> Porque es verdad que es una chuminada, que no, que no, que, que no, con eso no vamos a tirar el cabellón más abajo, pero si movemos cinco, bueno, me movió 20.000, ¿eh? O sea, que ya voy a seguir apuntando que pues son 20.000 euros euro menos los que se han movido en tres años, ¿no? Pero quiero decir, son esas pequeñas cosas las que nos quedan que hacer que lo que nos por el tema. Escribir más libros y, y usar más hojas de árboles que no quiero decir, que no es que esto me no de los libros, a no ser que se han decir más, pues, ¿sí? Pero, no sé, como quiero que hay todo momento, en el que son tantos los peligros, son tantos los, los agobios y estamos tan tranquilo yo la primera, que eso, cuando he dormido bien en compañía y la noche ha ido bien, pues se me olvida, <risa> pero, pero, pero, pero, no sé, pero bueno, eso, me expresaron mi malestar y mi necesidad de hacer otras cosas que no sé cuáles son, o lo lanzo a grupo, y gracias por venir y por dar la posibilidad de, y perdona, que no, que te das una cosa personal que no, que no pero, quería decir no, en el no, no. y creo que ya hemos terminado. Pero, si me deja contestarte por las lesiones. ¿eh? La, la revolución, y lo que tiene que hacer uno, empieza por el propio individuo. Y somos anarquistas, los que, los que lo seas Que hay mucha gente que se crea artista y son anarquistas rosas, y podrían ser cualquier cosa. Entonces, realmente, la revolución es algo individual. No es decir qué van a hacer los jóvenes. Es decir, ¿qué yo con mismo y que pueda aportar a mis propósitos? Y ese es el principio, no es insinuador. No, no sé si que te... es bueno, necesitas la siguiente. Yo quiero yo es que no soy tan como aquí se ha porque, no sé, el sistema y la identidad del franquismo pienso que ha mucho trabajo dentro de la acumulación y miedo. Yo recuerdo en el 30 que lo más importante que hacía en era los santos el apoyo a... ...a un asesinado en las cárceles vascas... Y, ...y había, pues eso, la represión igual... ...si te cogean, ibas a la cárcel todavía... ...y si tenías tu casa para hacer que pues también iba a la cárcel... Eh, ...no éramos una gran mayoría... ...éramos una minoría, igual que ahora... ...entonces no no veo tampoco la diferencia... ...antes nada focaliza en el tranquilo... ...ya la cosa es como más... ...otra focalización... ...pero que no, no veo tampoco tanta tanto de derrotismo... ...son clases distintas y... ...y aquí tienes balance... No, es pasa, no la cosa tan separada No éramos entonces la gente que le echábamos a la calle y Éramos un grupo Éramos un grupo como ahora Yo no veo así Oye, por alusión y por alusiones, que, que, que es verdad que voy a tío, cosas que no sé, que verdad que no tengo razón. Que los quiero es invitaros amablemente, <ríe> con cierta urgencia, pero quiero invitaros amablemente pues, a que tal, cualquier me cualquier brindad de su tema. Una mina, la mucha de las charlas tiene un brindad. Vosotras, soy el FGT, son personas de TNT y creo que las la charlas con la lucha por porque somos o nos consideramos y iba a decir un poco la charla creo que es mejor este tipo de cosas hablarlo al mar los compañeros sí, sí, sí. estás confundido ¿no? si va a interpretar esa clave me parece sí, que va hablando... a haber sido no diferente no, pero lo bueno, que quiero decir que la práctica mía es esta y la es esta pues, me parece un poco un poco absurda que lo acompañe la muchacha a personas estaría bien que retomaran la palabra ya que los prometido Rafael la. Queréis de no no nada no, exactamente eh, eh Yo pienso que no derivamos de lo que hemos venido a decir aquí ¿eh? Eh, y si la, si hemos hecho la, la forma así de rodonda de asamblea, es porque tuón puede, puede exprimirrse. Eh, tú dices que, le, que el movimiento partirá de la base. claro es la iniciativa de las masses que que eh, libera liberará el eh, protagonismo final pero eh, los revolucionarios en, lo, en los asunto, eh, asuntos tácticas no deben equivocarse una una falta una, una incomprenhensión del movimiento a un momento puede dar la loportunitat a la, la burguesia de acabar con nosotros y, y salvar, salvarse. A un momento hay que escoger dirección. Ahora lo que me preocupa fuertemente es que el movimiento eh, es sin organización real, es decir, sin poder comunicar de una forma eh, concreta y protegida eh, sobre la, la decisión que se puede tomar. Es decir, que dejamos un poco las masas a, a, a su tarea revolucionaria sin asumir nuestras tare, tareas revolucionarias. Es decir, que... Es bien de decir por la base, pero a ciertos momentos hay necesidad de la iniciativa de minoría para uh, tomar los momentos históricos. Uh, puede ser que soy el anarquista bolchevique de, de, de, de ahora pero hay que ir con cuidado diciendo la revolución lo hace, lo, lo harán la, las masas, el término las masas si ya de una otra época, pero tú me entiendes, eh, las masas de la base, y sin que nosotros nos responsabilizamos un poco de lo que se podría hacer como revolucionario ahora, para para ir en un censo preciso bueno yo pienso que a ver, una, una reflexión ¿eh? en el, lo que hablabas en, en el franquismo estaba muy claro todo era una dictadura brutal asesina y tal o sea que ir en contra y, y ir por una revolución y cambiarlo todo pues era muy claro y mucha gente lo entendía había una conciencia eh, un aprendizaje una conciencia de que aquello no era bueno de... Ahora lo importante ahora es diferente, estamos en una dictadura que no se ve tanto, que es light, que es una dictadura quizás más dura, más asesina, más más eh y están con el ese de la democracia y de y, y, y que lo hacen todo para papá para, para, para que vaya bien la economía y que, que pisan a la gente para que la economía mejore y que, que van y van jodiendo a todo el mundo y to, y dan unos argumentos y enredan a la gente y, y la gente está y mucho más enredada mucho más y, y se creen que están en una, en una democracia o sea que estamos perdiendo en eso yo decía que, que hay derrota estamos perdiendo conciencia y antes había mucha más formación mucha más formación y conciencia tanto en, en, en la época de anterior a la guerra civil, como en la época que, que había neofranquismo, pues la, la gente se, se, se buscaba información, pues claro, por aquí, por allá, iban a buscar los, los libros prohibidos, y, y lo poco que se tenía, pues, o se escuchaba Radio radio París, o por aquí, por allá, y, y la gente estaba informada, y se iba concienciando, y la gente hablaba, pam, pam, pam, Y ahora no cuesta más eso, no hay esa conciencia, pero sí que, que, que, que están pisando tanto que, que yo creo que, bueno, que hay que estar organizado, en eso estoy de acuerdo con, que hay que estar organizados. Y cuando más organización, pues mejor, y cuando más resistencia, mejor, y más conciencia, sobre todo, eh, conciencia de lo que se hace y reflexión. Y está impa para retomar, pues pues hombre, si se hay, hay que analizar lo que se hace. O sea, que toda la gente que, que escriben hacen revistas o que escriben eh, eh, libros o que, que hacen reflexión de, de lo que se ha hecho o rescatan memoria, hombre, todo, todo eso es bueno porque sirve, porque pues hay, hay, hay, hay que aprender. Bueno, está muy bien el debate y si el debate, pues cuando queréis, lo he terminado, pero lo importante es que haya debate. Y bueno, las batallitas que explicamos nosotros, pues bueno, pues, Bueno, si sirven para algo, para, para crear debate, pues perfecto. Sí. Bueno, vas a cerrar tú, ¿eh? Sí. ¿Qué? No, se está eso podemos Podemos otra vez. Sí. Podemos de, discutir de la de la embasso, ¿no? Un más tranquilamente hablando cerca de la cafeta que hay, que allá, ¿no? no. ¿No? ¿Eh? porque no sé cuánto tiempo hemos tenido. Pásale a ella para qué para qué para qué? hombre que que que nos ha recibido muy bien ella lo ha recibido muy menos bueno yo yo los micrófonos ella lo sí sin micrófono ¿Eh? ah, no, no, sí estamos soy micrófono. de con resaje y todo <ríe> pues, bueno pues termina tú ven gato bueno ya lo que quería decir es que lo conocí no sin micrófono eh, me ha contado un punto bajo para hacerlo que alguna en Campayo cuando él se ha y bueno que ha sido un placer que liderar y que evidentemente el debate debería continuar para que que pueda un poco su opinión vial tema del Podemos y creo que va a estar bien hoy. Tieres. Porque vamos a hablando del tema. Y bueno, ¿cómo ve la realidad, Bueno, voy a decir uh, algunas cosas más. Eh, y no, no eh, hay una idea cuando se, se habla de clase obrera que el mundo entre la época del franquismo, es decir, la época del bienestar sobre, sobre todo en los países europeos, hay cosas que han cambiado mucho eh, el sistema y ahora como lo dicen ellos mundializado y globalizado el proceso de trabajo es mundializado y globalizado es decir que en poco tiempo ha cambiado muchas las cosas del programa revolucionario por ejemplo eh, en los años 70 la, la población campesina dominaba la humanidad el mundo. ahora por la primera vez de la historia de la humanidad son los los proletarios que tienen trabajo, no que son la mayoría de la del de de planeta. Y con la localización las cosas han cambiado. La classe obrera era principalmente en los uh, países industriales. Ahora no, la clase obrera, nuestra clase está uh, en los países del terzo mundo son en ciudad mega de megapola so, la, la, la población urbana es la población la más fuerte del mundo y todo todo lo, son cosas que han cambiado de una forma radical y no podemos perseguir de, de hablar de las cosas como si fuese en los años 30 Muestra, por ejemplo, esta situación del proletariado a nivel de América del Sur, India, China, nos implica en, en, en entender el, las formas del imperialismo ahora cómo se si, si, si une a las formas cal, eh, cal del capitalismo clásico y también la properización de los poluoletariados la devalorización del trabajo la, todas las formas que nos, jamás no, no podemos leerlo en la propaganda de, de ahora, se habla como si la clase obrera no era en murcia pero un lado un poco más lejos de pero que exista de la vida de la forma antigua eso es falso va a venir y, y lo que pasa los proletarios son son los que son sobre los barcos eh, en, en una, intentando pasar a Melania o que pasa a Italia o que pasa que, que mueren atravesando el río grande a, a México hay, hay una una visión del proletariado que está fijado en el, el movimiento que nos impide de, de sacar tácticas y, y estrategias nuevas que, y, y organización de formas nuevas ahora, porque toda, toda la... la las formas de organización lo decía Marx las formas de organización de lucha revolucionaria corresponde a las formas a las relaciones de trabajo como si se, se, se va eh, dominando por la, la relación capitalista es decir ahora si si realmente el mundo es un mundo y globalizado Entonces hay que buscar la aceleración, las redes entre diverso parte y buscar cómo actuar localmente en este ambiente mundializado. Porque antes, por ejemplo, lo que ha dado la muerte de una forma definitiva a un gran sindicato de negociación con la patronal y todo eso el hecho que el estado de nación ha cambiado y, y su, su función ha, ha cambiado y se ha devalorizado por otras formas de dominio que da que es imposible de negociar algo con un patrón que no exista, que no exista materialmente, porque es en en Nueva York, es o es en, en, en Germania y se puede cambiar de una empresa totalmente en un día de un, de un, de un país a otro. Y, y los grandes sindicatos eso se acabó de la forma anterior como las gran, los partidos comunistas se acabó definitivamente definitivamente las que no, no corresponden a, de, a, de ninguna manera al mundo actual es decir, si nosotros no podemos la cuestión no de saber lo que puede hacer yo, pero cómo actuar de una forma por nuestra clase por nuestra clase y definir difinando de una forma un poco uh, moderno ¿no? un poco uh, otra cosa es que, que, que los la, la, que los que se van con el mono y todo eso van más allá de la globalización. La, glo la, la globalización, realmente sus creadores, fue realmente transformar el capitalismo, que no fueran necesarias las guerras, simplemente para extraer el producto. Roque Fener uno de ellos, bueno, ¿a qué vamos a hablar de esta secundaria? Pero realmente si sí hay si sí hay tácticas de lucha. La táctica de lucha... Esencialmente es volver a orígenes de federalismo, de localización del poder. No necesitamos grandes estados Ellos van por el mundo. Nosotros, en plan globalización, nosotros tenemos que ir por la concreción, por el terreno, por el territorio, por el ayuntamiento, por, por sitios comunes, lugares que sepamos quiénes tenemos enfrente muy volver a lo del pueblo, saber quién es el enemigo que tiene ahí en su vida cotidiana. Y hay otro rastro que no deja huellas, y es el mercado financiero. ¿Dónde va el dinero? Eso es lo que hay que seguir. Lo que hay que seguir ese el rastro desde un mundo revolucionario. Y hay que acabar con muchas cosas pero lo primero que hay que hacer es saber quién es el enemigo que se es escondro o que es esa cita hay que localizarlo para abatirlo si no hay localización no es posible la concreción es sentido como simplemente práctica revolucionaria ¿Alguna opinión más? ¿Tú, Víctor? Sí. Entonces, acabo tú. ¿Que me no acabe yo? Sí, yo. Okay. Yo lo he Yo lo he empezado. Bueno, pues... Porque él dice el culpable de, de, de, de que haya eso, porque es el tipo que... Si hay música, hay música, ¿eh? Que no nos olvidemos de música. ¿Vale? Mucha... La verdad es que hace como unos... Hace como unos dos o tres meses que se empezó a gestar lo que voy acabado, esta gira que tenía que acabar aquí pero al final acabará el domingo en Tarragona y sale una charla más ¿no? así de profunda de profunda y bueno, sin más que ahora habrá una cena que es para poder gestionar los gastos de, del viaje y que también ahora habrá un bote pa para exactamente lo mismo y bueno, para mí pues bueno, no sé Mucho gusto que hayáis venido, venido a la charla, y sin más. Te sí. voy a proponer una ronda abrazo lo que pone. Al que apetezco a que se abrazo. Está <risa> bien, Sí, yo siempre quiero abrazar. Sí. Sí. Porque si no se puede abrazar, no si se puede bailar, que no se puede bailar. Eso, eso digo yo. ¿no? Bueno, ¿no? papá, salud. Venga, aquí. a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos presentación de una revista eh, un espectáculo de pílgola y eh, un concierto y el domingo el día de trabajo para alguien que haga para pintar la fachada, para pintar la fachada.